Bien, eh, en realidad nosotros eh, fuimos convocados para realizar un recital a beneficio de la chinita de Goya Corrientes en el, hace bueno, aproximadamente un mes, más o menos, en el Teatro Municipal. Eh, íbamos a tocar con nuestra banda, bueno, esta banda lamentablemente no pudo organizar por ahí con el tema de los músicos, pero teníamos tocando nosotros eso y bueno, como nos prestamos organizando todo el tema de resistencia nos involucramos por ahí de, de, de, o, o estuvo bien al final terminó siendo, bueno involucrarnos tanto en, en esto de las acciones benéficas y en esto de, de en, en esta eh, así que bueno, concretamos con la gente de Goya que nos invitaron a acostar allá eh, incluso nos ofrecieron dinero para, para poder viajar a lo cual dijimos que no, que preferíamos aceptar la invitación, pero el dinero lo conseguía con nosotros para viajar eh, y llevamos las donaciones para allá Así que, bueno, ya tenemos dos recitales en Goya para, a beneficio de los chiquitos allá de, de, de, la, de la ciudad. Eh, y nada más, así que estamos a, a la expectativa ahora de, de ver qué es lo que sucede allá en, en, en Goya. Bueno, con todas las cosas que recaudamos acá, las dos fueron muchas, eh, mucha gente a la cual hay que agradecer. Por eso ni, ni me pongo en nombrarle alguno porque voy a quedar mal con muchos. Eh, y después, bueno, mucha gente que colaboró, no solamente económicamente, sino con, con el tema de ropa, juguetes, eh, alimentos y demás. Javier, eh, buenas tardes. Vos buenas eh, tardes. recién decías nosotros y que tienen preparado también algunos conciertos por allá, de recordarnos qué banda estás integrando. Eh, la banda que estamos uh, integrando eh, es Serujirán, es un tributo a Serujirán. Uh -huh. Allá tenemos dos recitales, eh, para tres recitales, en realidad uno se habla libre el día domingo y después tenemos un... Una animación cantar que por eso lo llevamos a, a Matías Castellan, que, que tiene mucha experiencia por ahí en el tema de, de... Ya hemos tocado con él, además, y lo llevamos para el tema de animación y más que así que se viene con nosotros Mati. Y además va a tocar en Sidhu Gerán. Eh, no tenemos baterista, porque lamentablemente, con bueno, el baterista decidió de viajar, eh, así que nos vamos sin baterista, pero bueno, vamos llevamos a, a Matías, que, que por ahí tiene muy buena relación con, con el público, así que... ...tenemos eh, tres recitales para, para hacer... ...y hubo en especiales en el Teatro de Goya... ...donde íbamos a hacer exclusivamente... ...el tributo a Seru Girán. Uh -huh. eh, ¿En ese mismo lugar se va a dar... Eh, eh, ...lo que es la entrega de donaciones... ...de manera simbólica al menos? Contame. Exactamente, en ese lugar se va a hacer... ...la, de, la entrega de, de todo lo que recabamos acá... ...que en su mayoría es todo el ...y el día domingo creo que vamos a estar... Eh, ...haciendo chicos ...y haciendo posiblemente ya un recital libre y entregando bueno pues, seguro, según lo que pasa es que nosotros digo yo sé más o menos los cronograma que tenemos para, para tocar no sé con qué vamos a encontrar ya eh, con las actividades que nos tienen de para o sea, nosotros vamos y no, no, no, digamos, estamos sujetos a, a ellos eh, si ellos no van a nos armaron todo de nosotros tenemos que ir tenemos que ir a tal lugar después de este lugar a este nosotros vamos y, y, y vemos qué haremos Pero lo único que sí quiero confirmar son los recitales, fue pues una cuestión de buena organización nuestra de la banda, ¿no? Claro. Pero después, el resto, durante el día, qué cosas ha sido qué acciones o qué cosas tenemos que hacer, ellos lo tienen que organizar. Javier, ¿y tenés en mente qué es lo que han logrado recaudar? ¿Qué es lo que llevan para allá? Alrededor, yo no pero alrededor creo que habrá de, de 20, de entre 20 y 30 bolsas de, de, de ropa. Eh, hay, hay empresas de, de indumentaria que nos han donado incluso bolsas de ropa. Eh después hay como cinco bolsas de juguetes eh, hay incluso televisor eh, accesorios eh, o parlantes y y teclados y mouse de computadora que también gente nos ha donado eso eh, y después bueno, lo que estuvimos recaudando nosotros que vamos a sacar una revista cuando regresemos para acá con todo lo que sucedió ya Eh, y lo que recaudamos de las publicidades de las revistas es para el viaje, que por suerte eh, nos falta muy poco para cubrir el, el total del viaje, así que lo terminaré de vender las publicidades de la revista de regreso de, de, de Goya y, y cerrar la revista y bueno, mandarlo en frente, ya salí con la revista por lo menos para que la gente, digamos, la gente que apostó y que, y que, que donó y la gente que, que puso dinero, en esto que veas lo, los frutos o, o lo que se hizo ya Por lo menos traerle prepararle algo allá ¿no? Está fantástico Javier, por último preguntarte ¿Cómo surge todo esto sí. de acciones benéficas? Además de sumarle A lo que puedan recaudar O, o lo que han recaudado ya eh, Incorporarle el tema de la música ¿Cómo surge todo? En realidad yo te digo eh, lo pasó, Esto fue organizado en principio Por dos, la orquesta 12 de Cámara eh, Que era acá de la Barriga Que, que el titular es eh, Jesús Cañete a él fue el que le ofrecieron de empezar a de elaborar junto con la gente más adentro, que es una, una asociación allá de Goya, que es la que se encarga de todo este tipo de acciones, una, una, una agrupación de Cisana, y ofreció a, a él de hacer un par de recitales, por contactos de, de músico con otro músico, uno de los chicos es amigo de, de, de Jesús, y le propuso, mirá, nosotros no tenemos drama, chico, porque, mirá, me parece genial, no pueden tocar que en el teatro, sí, le digo, no hay drama, hacemos, lo consultamos, bueno, listo, decidimos tocar en el teatro, armamos el, el tocar en el teatro, y ahí nomás nos dijeron la gente de Goya... Vieron bueno, con el modo que nos empezamos a mover, eh, la respuesta que teníamos la gente, por una cuestión de, de, de gente, siempre, el ser por ahí tener contacto con mucha gente hace que, que uno pueda llegar a lograr algunas cosas que por ahí al no tenerlo cuesten más. Así que vieron cómo nos movimos nosotros acá, las cosas que conseguimos solamente para el recital y nos ofrecieron de, bueno, como se movieron también, y se si, hicieron si, esto y esto y esto, lograron esto, ¿por qué no, no agarran y se vienen a tocar con nosotros acá y vienen a hacer un recital acá?, Y bueno, básicamente consultaron a los chicos y dijeron todos que sí y a conseguir el dinero para salir listo. Pero se van a hacer más acciones, eh, se van a seguir trabajando con este tema de, de acciones genéticas y hacer recitales y algunas otras propuestas que tengamos. Si se quieran acercar a la gente con alguna propuesta de tipo artística, eh, estamos abiertos a estudios de ofertas y empezar a laburar juntos y tenemos ya un par de, de otras cosas, otras acciones para, como cierre si de acciones, como es si esto de Iragoya. Para, para empezar a recaudar guita, para, para hacer otras cosas. Por ejemplo, que tenemos pensado en eh, comprar unas cocinas industriales que tiene Jesús en la dirección, en un par de lugares donde hay que donar cocinas si y en unos hogares que si no funcionan, las que nos dan no la palabra ahora, ayudame, por favor. Eh, eh, ¿Comedores? Eh, ¿Comedores o... eh, decís? comedores, ahí eh, está, falta, no me salió la hablo, hablo demasiado decirme, para, para, para, para, para, está sí. bien Javier está bien porque los datos no, que no. se si que... puede imaginar lo embalado que estamos estoy a, estoy a, a, se, a, se nota, ¿eh? 5 horas de subirme estoy embaladísimo, no, aparte ando a las borridas no, pero para todos los datos que has digo, todos los datos que has aportado Javier han sido interesantes eh, la última cuestión tiene que ver con, con el horario de salida, dije que va a ser desde la iglesia de San José, ¿a qué hora van a partir? desde la iglesia de San José, vamos pues, a partir con la combi con, con todas las cosas, no sé pero Vamos a tratar de meter todo arriba Incluso los equipos uh -huh. Porque otra de las cosas que llevamos son todos los equipos de audio Para allá para no comprometer a la gente allá En tener que estar consiguiendo y pagando equipos de audio Llevamos todos nuestros equipos eh, ¿Y a qué hora parten? Eh, a, a las 10 de la noche estamos Alrededor de las 10 de la noche 10 sí. monedas estaríamos partiendo para Goya ya directamente. Bien, que tengan un excelente viaje y ojalá que siga bueno, esta iniciativa. Dejo, ¿eh? Y bueno, cuando te dejo bien, cuando cuando regresemos allá de Goya, no, nos juntamos a charlar y así te comento cómo fue la experiencia y, y demás. No hay ningún problema. Muy bien, tomamos eso para para continuar, ¿no?, de alguna bueno, manera no con problema. estas acciones. Para darle una revolución a la gente que, que, que digamos, que, que vosotros, no. te dije hoy y por lo menos que se sepa que, que en realidad es lo, lo que se hizo, ¿no?